no me importa soy estresé consumiéndome estos porros, la salsa chorro los boleros no hay peros y alegría el adultero pensando en cosas que la boca no pidió me perdí del mundo un instante y hágame el favor con un poder tan grande como el suicidio matar el tiempo ha sido nuestra mejor opción a mil leguas de tener corazón de acero la amargura pide 10 mentiras yo sincero llegué hasta acá buscando un regocijo pues compadres como estos quién no disfruta ser un Nos tomamos la conciencia de que aquí nada está en la deriva esta felicidad. Más humilde tiene franquicias, pues si el miedo no anda en burro, voy a piel y y sin camisa. Si la vida es dura, entonces la vamos a moldear. Somos yunques emergiendo a nivel del mar.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 ¿Qué quiere ser famoso?